Este año contigo, Rangers, para coronarte de gloria una vez más. Adelante, Rangers, por siempre, Rangers en Primera División. Es el mensaje de un servidor: o s c a r Vega Gutiérrez.